Proyecto que se debatió hace algunos días en el Consejo Deliberante.、Eh, no pudimos hablar con la concejal Mónica d e v i en su momento.、Eh, lo vamos a hacer ahora para ver, bueno,、eh, este proyecto que intenta apoyar a las mujeres que son víctimas de la violencia de género,、eh, integrante del bloque peronista. Hola Mónica,、eh, buen día. Roxana te saluda por este lado. Buenos días Roxana, un gusto de oírte. ¿Cómo andas? Bueno,、eh, la, la idea era conocer、eh, en detalle、eh, de qué se trata,、eh, de qué se trata este proyecto que ustedes estuvieron presentando en la última sesión. Bueno, mira, el, el, el proyecto habla、eh, de la creación de un fondo especial para que se pueda subsidiar a las víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Porque es una etapa muy、eh, crucial para lo, lo que es este, la víctima que sufre violencia doméstica o de género, que es cuando、eh, hace la denuncia y en ese transcurso, en que el n que e juez debe decidir si、eh, el agresor debe i r s e de la casa o ella debe i r s e de la casa para que no corra riesgo su vida física o psicológica. Eh, muchas veces es una etapa donde la mujer está tan vulnerable en todos sus aspectos económico, psíquico, físico que no tiene un lugar donde ir、eh, y no tiene. Generalmente, esto toca a, a la v i d e n c i a doméstica, toca a todo el、eh, trato、uh -huh. social. Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen、eh, un trabajo estable o que,、sí. que dependían de su agresor? Entonces, no tendrían. La oportunidad de irse a vivir y estar tranquilas, por lo menos no un mes, pero por lo menos unos días hasta que la situación se aclare, ¿no es cierto? Sí, o se calme, digamos. Este, así que eso fue lo que llevamos nosotros como.、Eh, pero aparte e que este proyecto que es un emergente, porque no es la primera vez que nosotros hablamos en el Consejo sobre lo que es violencia doméstica, nosotros venimos hablando desde hace tiempo. Sí.、Uh -huh. Eh, hace aproximadamente cinco años que venimos proponiendo o el motor antipánico o, que, o acciones que, que sean este,、eh, políticas municipales que ayuden a, que la, a nuestros vecinos, a las mujeres que están pasando por, este, por esta problemática, ¿no es cierto? O sea, hay muchos proyectos que no se han dado y no han sido factibles, se han debatido y han quedado en la nada y hoy vemos que la situación se agrava día a día, o sea. No hay, por ejemplo,、eh, un, un lugar, una casa de abrigo, una casa de, de, de, de para víctimas de violencia、uh -huh. eh, que, que, que remedie este, este, o subsane este, este momento de la, de la mujer que yo te estaba diciendo. Claro.、Eh, no hay, este, no hay una, un edificio o no se alquila tampoco. Entonces, día a día, las cosas este, van. Eh, no hay más、no、botón, botón antipánico, como ya te decía, b i e a bien, la situación s u e vas poniendo otra vez más.、Eh, Mónica, sí, el, en realidad el botón antipánico s e ha implementado en otros lugares y、eh, tampoco ha sido, digamos,、eh, lo más exitoso. Quizás、mm, el trabajo en red aparece como más apoyado a través de programa s y financiamiento. este Parece como la red de contención más este, fuerte que se podría implementar para que las mujeres estuvieran c o n t e n i d o s en estas situaciones. Pero además, en Patagones, se agrega esto a lo que vos decís:、eh, se agrega que tampoco la parte de la justicia、eh, contiene a este tipo de situaciones de manera ágil y. Eh, escuchando a las mujeres que están en estas situaciones de riesgo, ¿han podido debatir entonces este tip, esta n n t o c e e s situación que es tan preocupante? Nosotros debatir, debatimos, r el tema、o、es. s conversar con las, las autoridades judiciales? Las autoridades judiciales en Berrial, la... judicial, nosotros nunca hemos podido tener una, una, una reunión porque l e hemos llamado al Consejo Liberante. g r a c í a por el tema de inseguridad, que abarcaría un montón de, de, de aristas e ese, y e violencia de género no estaría fuera de eso, y no hemos tenido nunca la posibilidad de, de tener, e l o de venir acá a c á a tener una reunión.、Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando vos tenés dos miradas diferentes? O sea, nosotros cuando presentamos proyectos vemos que la realidad de Patagones、eh, le faltan cosas o que hay, habría que mejorar otras tantas.、Uh -huh. Este, cuando presentamos el tema de la casa de abrigo, un hogar, pues o sea, alquile,、eh, y después cuando el oficialismo presenta, tiene otra, otra mirada completamente diferente de la nuestra. Presenta proyectos que son los mismos, pero cuando ellos, cuando ellos este, lo presentan,、eh, es, este, justifican diciendo que sí, que hay, hay, hay personas que están viviendo esta situación y que es necesario, por ejemplo. Eh, eh, hacer una casa de abrigo. Ahora, cuando nosotros presentamos el proyecto, está todo bien y no hay y con lo que hay a d i s t a n a Entonces,、eh, es muy difícil debatir en este sentido eh, eh, cuando vos tenés dos miradas completamente antagónicas de lo que está pasando en el Patagonia.、Uh -huh. Y este proyecto, Mónica, que ustedes presentaron, ¿qué, qué pasó? ¿Qué destino tuvo o ti, eso, está teniendo? No lo probaron. Sí, no te, estoy escuchando, no te estoy escuchando bien en este momento, no hay señal. A ver, ahora Ahora sí. Bueno, te decía que, generalmente, cuando vos presentas un proyecto de ordenanza, generalmente no se piden las tarnas, como hice yo, no se, no se piden porque siempre se están sin costillo. Este proyecto. Tiene eso emergente, o sea, si no hay un proceso de abrigo, si no se le puede ayudar a la mujer con un botón atimpánico, si,、no, si, si estamos hablando de la problemática de, de, la... de la mujer con violencia doméstica. Si no e x i s t e e s t a c o s a tenemos que hacer una herramienta lo más、eh, urgente posible y ver. Eh, si podemos tocar d e presupuesto una parte, una s e n t a d u a n a parte para poder ayudar. El, el proyecto que presentamos es muy sencillo, no es algo que、eh, yo le puse un solo articulado. Te imaginas, no tomé la atribución de saber、claro. a quién、eh, debería ser dirigido, qué, qué persona ha e i g i d o el subsidio, eso todo le corresponde r í a Al departamento ejecutivo, que es quien tiene todo el equipo necesario para llevar adelante el proyecto. Ahora. No, no lo aprobaron.、Ahora. No lo aprobaron. Sí, sí. Que, ¿Y este, qué tiene、no、como a... alternativa que, que ha propuesto el gobierno municipal como política para contener esta situación? No tiene ninguna. El, el, el gobierno no tiene ninguna alternativa, por eso yo digo que este es un e m e r g e n t e A ver. Si, si no hay un, un lugar donde se les pueda ayudar、eh, transitoriamente, un lugar donde puedan ir y estar, eh, eh, eh, si no se les asigna una partida, si no existe el botón a t u í pánico, si no se les ayuda desde algún lugar, eh, eh, no hay nada. ¿Me e n t e n d e s Sí, sí, te entiendo perfectamente, solamente. Sí, es, entonces, como para... entonces, este,、eh, es un proyecto que debería haber sido aprobado. Debería ser, haber sido probado directamente, es más, no es un proyecto que siquiera tendrías que haber presentado a nuestro g r u p tendrías que haber presentado a u s t e d s directamente.、Mm. ¿Me entendés?、Claro. Es un proyecto que ellos tendrían que haber ido con esa solución a la comunidad. Y por supuesto nosotros siempre n o m o s apoyado s totalmente. l、claro. bueno, ¿sí? a pregunta iba a esto, digamos, que a veces cuando dos bloques son de, de espacios políticos distintos, dice: Bueno, no apruebo este proyecto, pero tengo otra propuesta u otro modo de implementarlo. Pero evidentemente acá no, ¿sí? se ha desaprobado, se ha rechazado ¿sí? y no hay otra propuesta. No hay otra propuesta superadora, no hay nada. Y me decían que yo tenía que tener la. la o sea, yo Decir de dónde se iba a sacar. Hace poquito nosotros、eh, tratamos rendición de cuentas.、Mm. Nosotros dijimos en la rendición de cuentas de qué partidas estaban、eh, habiendo dinero que podían utilizar. Por ejemplo, publicidad, de propaganda. Hay, hay, no solamente, no te digo esa, pero hay, hay, hay otras. Puede haber otros, otras. Otro, sí, s otro dinero que, por, por ejemplo, hay gestiones、eh, para e x t r a r dinero que hay en la municipalidad que se podría redirigir. Por ejemplo, hacer、eh, este fondo, un fondo que podría comenzar con lo mínimo, o sea, uno, a ver, no es para toda la población este fondo, es precisamente para aquella mujer que es víctima de violencia de género, y en este caso,、eh, no, o sea, no van a h a c e r todos los p a s o s No, y además. Es un, tipo muy delicado, o sea, que es un paliativo esto, y、claro. se puede ir dando. Y, Y me decían que no, que no, que no, que no, que no, y no había, yo en Roxana no había forma de justificar la negativa de, eso, de ellos. Ahora, después estábamos ese, ese mismo día en la marcha, y la puerta del despacho del intendente estaba abierta. No, no te estoy escuchando, Mónica. ¿Cómo es? Estaban en la marcha, ¿y quiénes después, estaban? Y l a p u e r t a del despacho. Del intendente se veía abierto porque están haciendo refacciones.、Uh -huh. Ahora, me parece que es muy contradictorio decir que no hay dinero del Estado municipal para esta problemática y están haciendo unas refacciones dentro del municipio que son para mí innecesarias. Porque reformar el despacho del intendente municipal es innecesario.、Uh -huh. <risa> Además,、eh, sigo sin escucharte bien, pero digo, agrego. En relación al proyecto que ustedes presentaron, incluso porque、eh, otorgar a partir de subsidios podría ser una política un poco, un poco transparente o, o quizás tender a un favoritismo sobre unas u otras mujeres. Solamente con que esos fondos se destinen para construir esa casa de abrigo, que sea para todas. Podría haber sido una buena propuesta alternativa. Podría haber sido una buena propuesta aprobar eso o decir que van a alquilar un edificio,、claro. eh, una, casa, una, casa, una, una casa que puedan alquilar y que ahí puedan ir transitoriamente o,、eh, las víctimas de violencia. Pero todas esas cosas no están, y ellos mismos han presentado proyectos para eso, o sea, no solamente nosotros. Ellos mismos, los oficialistas, han presentado proyectos hace poco en Villalonga también, una resolución para que haya una casa de vivo en Villalonga. Entonces, ¿está la problemática o no está la problemática? Sí, sí además. ¿La, la problemática existe, sí existe. Ahora, cuando nos presentamos nosotros, a ver, hagamos entonces algo, hagamos por lo menos, si no tenemos la casa, si no tenemos el e s q u i l e r si no, todavía no construimos, asignemos una partida. Y eso tampoco. No se entiende, r o x a n a Y además,、eh, eh, Mónica,、eh, hace dos o tres días tuvimos un encuentro、eh, en una escuela, una charla, con、eh, Claudia de la Comisaría de la Mujer, la comisaria sí, que realmente sí, está sí. trabajando bastante bien, digamos, en relación,、Exacto. en cuanto a la mirada, en relación al tema de género. Y nos comentábamos hablar nosotros más seguido con ellos porque.、Eh, No es habitual encontrar estos espacios dentro de la policía que trabajen de esta manera. Y justamente una de las cuestiones que puntualizaba la, la comisaria era que prácticamente están trabajando solos, digamos. Ellos reciben la, las denuncias, que son una cantidad impresionante, en Patagones, denuncias por. No estamos hablando de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Patagones, situaciones. Tremendas de violencia de género, también de violencia familiar, y no hay, no hay red de contención absoluta ni financiamiento para nada. La policía no puede solucionar este, esta problemática、Exacto. en total soledad. Exacto, acá tienen que articular todas las áreas. Acá me parece que es necesario que para eso existe un de conceso deliberante, para ver si h u b i é e m o s aprobado. Ahí tendrían una herramienta como para, para que el ejecutivo pueda accionar y tener este, una, un destino eh, eh, reservado para, para, caso, para estos casos.、Eh, policía, vos me h i c í s un montón de,、eh, de, de denuncias.、Eh, cuando se aprobó, nosotros acompañamos, por supuesto, ese proyecto del de, de 0800 mujer. Muy necesario.、Sí. No hace mucho que, que empezó a andar eh, eh, bien, hará unos meses recién, y sin embargo es, es grande la, la, la gran eh, eh, problemática que existe de, de, de violencia. En Ciudad Cabecera, y también tenemos que hablar del de, de, de interior del partido, es、eh, como se están manejando.、Claro. O s sea, e si las á r e a e s t á a r t i c u l a d a uno puede eh, eh, ver y, y, y, y por lo menos.、Eh, a, A tener una política como para,、eh, para ayudar a, a, a, a las la víctimas de violencia.、Uh -huh. Pero cuando te, dicen que todo, cuando te dicen que todo está bien y que no es necesario, porque con, con lo que hay ahí están salvo, ¿cómo, cómo s e g u i r el tema? ¿Qué decís? Y ahí las, ¿Qué propuestas, ahí las propuestas es armar redes de mujeres que. Bueno, no, este... es, es hablar de、no、mujeres, pero también te estoy hablando de o t r a c o s a No, no, no, del, no estado del Estado no hay forma, o sea, no hay, no hay evidentemente. Es hay una también, negación. Es, no sé si negación, pero también es violento.、Está、Hablamos、bien. de violencia institucional también acá. Totalmente, claro, exactamente. Porque si le estamos dando, le estamos, estamos reconociendo como c o n c e j a r e s que existe la problemática,、mm. que esto, que el otro, que la mujer, que. que, que el, y después no hacemos nada. Es、eh, eh, muy contradictorio, pero después hacemos una marcha. O sea,、eh, no, no probamos un proyecto, pero después estamos en la marcha.、Eh, a ver, yo no sé si vos me e n t e n d e s Roxana, que es tan contradictorio y es, es tan eh, eh, feo lo que pasó, porque yo la verdad que me sentí、eh, como que no, no, no, no estábamos a la altura de las circunstancias. Y cuando digo no estamos, me i n c l u y o ¿sabes por qué? Por, yo estoy en el Consejo de a d e r a n t e y Por más que ellos tengan la mayoría y ellos son los que deciden, a uno lo llevan a, a, a sentirse de esta manera, a que no pudo hacer nada. Es una frustración que uno tiene cuando no se puede llevar adelante un proyecto de esta naturaleza sencillo, porque no estoy inventando absolutamente nada. Estoy diciendo, nuestro、no、bloque está diciendo que es,、eh, haya una partida especial que se asigne para víctimas de violencia de género.、Eh, Mónica, te agradezco esta comunicación, ¿eh? Bueno, Rosana, un gusto haber hablado y gracias por llamarme. Bueno, Mónica Devia, del Bloque Peronista,、eh, le dedicamos unos minutos porque es gravísimo y no ha tenido en la comarca la repercusión que m u c h a s